v o e l v o a decir, acá no se trata de cuestiones individuales, ni se trata de cuestiones、eh, personales, sino de simplemente tratar de elegir entre las diversas alternativas que tenemos dentro de nuestro partido y dentro de todos los que conforman el espacio de Juntos, cuál es el representante que vamos a llevar, en este caso a la legislatura, no solamente para acompañar desde ahí el proyecto local. Sino, ¿por qué no podemos soñar en el 2015 de tener un gobernador sanantoniense? Esto ya lo expresaba el compañero Javier Riut.、Eh, creemos que tenemos que empezar a construir. ¿sí? Todo lo que se hizo de bueno en el p u e b lo tiene que saber la provincia. Es el momento de empezar desde cada uno de los espacios que nos va a tocar ocupar, más teniendo en cuenta que probablemente a partir del 2011 haya un gobernador peronista, de buscar llevar los mejores hombres. A cada lado y a cada espacio donde tengamos que tener presencia para defender este proyecto local y para proyectarlo a toda la provincia en el 2015. No nos tenemos que olvidar que no hay muchos en esta provincia que puedan mostrar lo que estamos haciendo en San Antonio. Y cuando hablamos de lo que estamos haciendo en San Antonio es porque todos ustedes han sido partes de esto. ¿Sí? Quienes venimos del peronismo, quienes han conformado juntos desde un primer momento, miembros del PPR, independientes, empresarios, los sindicatos que han trabajado con nosotros también muy bien desde el primer momento, todos tenemos que continuar. Continuar con Javier a partir del 2012, continuar a partir del 2015 en ser una alternativa para que todos los renegrinos conozcan y sepan. Lo que podemos llegar a hacer a nivel provincial. Por eso vuelvo a repetirle, s、eh, les agradezco a todos el acompañamiento. Sé que hay muchos, hay muchos compañeros, pero también hay muchos independientes. Hay muchos amigos de Juntos que nos acompañaron desde el primer día y que、eh, han trabajado de igual a igual、eh, con, el, con los sectores que venimos a l peronismo.、Eh, en eso t también quiero decir que la misma amplitud. De esta propuesta la tiene también el intendente y que todos lo sabemos. No ha preguntado nunca de qué partido vienen, sino que los ha sumado por su capacidad. Nunca les, ha dicho qué, nunca les ha preguntado qué han hecho antes, porque creo que en este sentido no nos podemos considerar adversarios, todo lo que creemos que San Antonio sea mejor. Y en este lugar, que hoy estamos tratando de, de encontrar cuál es la mejor alternativa entre todos. Eh, quiero que sepan también que、eh, probablemente hay otros compañeros que crean que es otra alternativa. Vuelvo a decir:、eh, no se trata de cuestiones personales y vamos a seguir diciendo amigos, como siempre lo hemos sido, y sea quien sea, sé que vamos a trabajar todos juntos porque、eh, no vamos a confundir el adversario con una cuestión circunstancial entre dos compañeros. ¿Sí? Creo que tenemos en claro que, quiénes son nuestros adversarios a nivel local y a nivel provincial. Así que、eh, vuelvo a repetir: les agradezco a todos y a cada uno de ustedes, a los independientes, a los compañeros, a los correligionarios, a los del PPR, a los empresarios, a los sindicatos. Y quiero que sepan que este no es un proyecto personal, simplemente es encontrar. La mejor alternativa para defender el proyecto del gobierno local y proyectarlo al 2015 en cada uno de los espacios que tenemos que ocupar. Así que les agradezco y les pido que sigamos trabajando como, como desde el primer momento. Y yo sé que, que vamos a llegar a, a lograr o a perseverar en todo lo bueno que se ha hecho hasta ahora.、Eh, todos los que están acá, Creo que están convencidos de esto. Y, y me parece que, que, bueno, que con toda la, la amplia representación que tenemos en este sector, p o n d e r a n más quizás la alternativa o la propuesta que le estamos presentando a la sociedad. ¿sí? Queremos presentarle a la sociedad, desde el espacio del peronismo, desde el espacio de juntos, los mejores hombres para ocupar cada uno de los puestos que nos va a tocar y cada uno de los espacios que nos va a tocar. Llenar a partir de ahora y en fortalecimiento de un proyecto que no se acaba acá, sino que continúa en la provincia a partir del 2015.